La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional 10 de la mañana, 40 minutos, aquí en Montevideo, en todo el país. Nos vamos al Contacto Internacional con Estados Unidos para poder conversar con el profesor universitario, escritor e investigador uruguayo radicado en ese país, Jorge McFood. Jorge, buen día. Gracias por regalarnos estos minutos. ¿Cómo estás? Muchas, muchas gracias. Disculpen la improvisación, pero he tenido varios problemas por aquí. ¿Cómo no, están no, por ahí? Eh, no hay ningún problema, Jorge. Es un gusto eh, para, para nosotros poder conversar contigo. Hay varios temas que queremos conversar, de la realidad de Estados Unidos, obviamente, y lo que ocurre en el mundo con la administración de Donald Trump en este momento. Pero para arrancar, queríamos preguntarte cómo está la situación, por ejemplo, en lo que tiene que ver... ...con esta relación con Ucrania... ...y los últimos acuerdos de este conflicto... ...que se ha generado en los últimos meses. Es un, un acuerdo propio de la gente de los negocios... ...y propio de, de los imperios que son grandes negociantes. Es decir, buscar el conflicto... ...acosar y luego obligar a alguna de las partes... ...en este caso la ex parte aliada o amiga... ...o como quieran llamarle, que era Ucrania... ...para hacer lo que ya se pre preveía y sobre lo cual hablamos desde hace un par de años... ...que es la, eh, la ventaja económica sobre algunos eh, eh, eh, productos eh, y, y, y tierras y privatizaciones eh, de, eh, de, de Ucrania... ...a cambio de un aparente acuerdo de paz eh, en el cual... Rusia sin duda eh, va a llevar la mejor parte de hecho ya la, ya la está llevando de punto de vista económico y geopolítico Claro, se habla de, de, este, de este acuerdo entonces por el acceso a los depósitos de tierras raras de Ucrania o sea, más o menos como vos nos habías contado por dónde venía la situación, ¿no? Sí, además recordemos que, que eh, con todo esta, este menú de improvisaciones de Donald Trump eh, creando por ejemplo las tarifas o las, los aranceles Eh, tuvo sospecho una consecuencia no prevista que fue que eh, China eh, directamente eh, detuviera la exportación de tierras raras, justamente la otra gran fuente eh, de recursos de tierras raras. Ah, entonces, eh, creo que salieron al ma con manotazo de ahogado a último momento eh, en, en cuanto a tierras raras, pero, pero el plan era... Más amplio, y debe ser más amplio seguramente, que es la privatización de, de, de assets o de, de servicios, de, de todo lo que pueda tener eh, Ucrania, eh, con la excusa de deudas eh, por pagos de guerra, etcétera Buen día Jorge, qué tal, un gusto escucharte como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Bien, bien. Acá en medio de la de la veda electoral eh, previa a la de a la elección del domingo, en, en este camino que estabas este, analizando eh, en el capítulo referido al al tema aranceles, que sabemos, bueno, le puso una pausa a Trump de negociación. para la mayoría de los países ¿no? de 90 días eh, avanza ahí con eh, en las medidas contra China eh, ¿qué, ¿qué evaluación se puede hacer a esta altura de esa línea tan central que ha planteado Trump en su gobierno? Primero que eh, como ya sabemos los, los aranceles eh, son, una, una, son un instrumento pero eh, como la medicina eh, más allá de cierta dosis se convierten en veneno y, mm. y en, este, en este caso Es puro veneno para la, la, la economía de Estados Unidos e incluso la, la mundial, pero como a esta altura la gente ya lo conoce eh, a Trump y a su equipo, de que bueno, hoy hoy sube 100% y mañana lo va, lo va a bajar 30 o 50, nu nunca se sabe, entonces se juega con la incertidumbre, también típica del hombre de negocio, la incertidumbre Ah, y, y más allá de eso también hay una fuerte eh, sospecha, y eh, más que sospecha, casi certeza, de una fuerte eh, corrupción eh, y ya sabemos que varios eh, senadores y senadoras aquí en Estados Unidos han eh, comprado acciones de determinadas eh, empresas eh, sabiendo o teniendo información privilegiada de, eh, de qué eh, sectores iban a ser... Eh, afectados por los aranceles, que sectores iban a ser luego eh, exonerados eh, y, y, y han hecho millones de dólares de esa forma eh, pero no solamente senadores sino la familia Trump también entonces eh, y, y incluso el mismo eh, eh, Elon Musk, aunque Elon Musk eh, ha estado un poco nervioso obviamente porque Tesla ha perdido una, una gran cantidad de billones de dólares debido a no, no solamente a los aranceles sino a que mucha gente le está haciendo boicot o ya Eh, lo mira con mucha desconfianza entonces eh, debido a estos golpes o estrategias eh, habría que ver en qué caso, en qué momento y, y, y, y qué pasa por la cabeza de ellos um, eh, es un juego eh, financiero eh, que está eh, como siempre dando muy buenos resultados a las grandes empresas, eh, sobre todo a los grandes eh, inversores um, pero bueno, vamos a ver en este momento tenemos eh, recuerdan que el año pasado decíamos eh, gana Donald Trump y va a haber una recesión Bueno, en este momento tuvimos una contracción de 0,1% o, o más, eh, que no es una gran contracción, pero es contracción. Si consideramos que veníamos con, con, con un incremento del, del, del PIB en los últimos años, y en algunos casos bastante alto, sabemos que eso es muy relativo también, porque que suba el Producto Bruto Interno no significa que la población se beneficie. Eh, en teoría debería, pero... en muchos casos eh, no sí. eh, y, en, y cuando tenemos una recesión menos todavía, ahora eh, la, eh, técnicamente todos saben que para tener una recesión se necesitan dos eh, semestres eh, eh, o, o trimestres dos trimestres de eh, contracción, en este momento tenemos uno eh, no sabemos si en el próximo semestre uh, su, eh, crecerá o disminuirá la, la economía, lo, está, lo que está claro de que no está siendo brillante como, como tanto prometió el hombre de negocios, que te, los hombres de negocios exitosos te venden humo, pero cuando van a, a los gobiernos siempre fracasan. Jorge, otro tema que, que ha llegado también con mucha información acá, tiene que ver con la, las actividades que se están realizando en las universidades por los estudiantes a favor de la causa palestina y también de lo que ocurrió en la Universidad de Columbia. además de la participación del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio llamando vándalos a los activistas pro palestinos que amenazó con quitarles los visados a los estudiantes extranjeros que asistieron a, a esa protesta. ¿Cómo está toda esa situación? Eh, está desde hace muchos meses eh, está eh... corriendo, disparando, hacia un fascismo abierto. Eh, y, y, y mucha gente, muchos colegas míos lo han dicho directamente, sabíamos que esto iba a empeorar, pero no tan rápidamente, esto ya no, no, no tiene límites, es decir, la, cualquier tipo de ejercicio decente de libertad de expresión eh, está o es eh, condenado eh, con una pérdida de trabajo, hasta con la cárcel en algunos casos, o con la deportación de gente que está legal, Eh, incluso hasta con, con eh, green card o, o tarjeta verde de residencia, mm. eh, totalmente legal. Otros que, que van, yo tengo estudiantes que directamente no van a ver a la, a la familia en este verano, que, que empieza ahora el mes que vi, este mes prácticamente, ah, simplemente por miedo de no, de no poder retornar, y ese miedo es que significa que, que pierden todo lo estudiado, todo lo invertido eh, en, en los años anteriores, en, como cualquier persona, eh, eh, tiene que cuidar su, sus intereses personales. Eh, y no, no han decidido no ir en, pero eso es un punto otro punto, eh, total, otra vez otro tiro en el pie como dicen acá y ahora dicen ahí uh, es eh, que muchos estudiantes que es, eh, internacionales que son de los más caros de los que más ingresan eh, cientos de billones de dólares a, a la economía de Estados Unidos están decidiendo no, no venir y no solamente estudiantes que es, eh, son lo, el ingreso más fuerte eh, sino también turistas están decidiendo no venir Entonces esa, esa política del negocio de, el, del negociante, de que, de que vendo miedo y luego saco algo en ventaja en una negociación, eh, funciona para las empresas muchas veces, pero no para los gobiernos. A, a corto plazo puede dar algún resultado, a largo plazo la incertidumbre nunca va a dar buen resultado, incluso hasta en el mundo capitalista. Ya sabemos que crédito viene de, de crédito, de creo. Sí. Eh, si no se tiene un mínimo de certeza, la gente ni siquiera va a invertir. Ah, entonces, eh, Pero en, en muchos aspectos. Y, y ahora, las los, los últimas noticias que estamos leyendo, eh, en, eh, en Nueva York, en toda esa área, también se ha ah, disipado protestas totalmente legítimas, totalmente pacíficas, que acá eran comunes. Tú sabes, tal vez lo has visto en las películas acá, cualquiera, cualquiera incluso... agarra una Biblia, se para en una silla y, sí, y da todo un sermón, y, sí. etcétera Bueno, es parte de la libertad de, de expresión eh, aunque parezca a veces lo que diga pueda decir absurdo o ridículo bueno, pero es su libertad de expresión. Ahora resulta que no, que la libertad de expresión tiene límites, pero no es que desde ahora, lo, lo sabíamos de antes. La libertad de expresión eh, eh, eh, termina cuando el poder comienza a temblar y, y cuando ves que la libertad de expresión se está brutalmente, eh, anticonstitucionalmente y legalmente siendo eh, arrasada Y además por, por un solo para un solo lado, porque si alguien hace una manifestación pro-israelí, la policía no va a aparecer ahí. En todo caso, tratará de que no haya escaramuzas, pero como para eh, mostrar que, que, que modera, pero no, no la van a reprimir ni van a meter preso, excepto si son judíos eh, eh, antisionistas. Eso sí, lo han, lo han masacrado muchas veces acá, lo han golpeado muchas veces. Es, es decir, la represión siempre va para un solo lado. Y hay leyes, están cada vez pasando más leyes que ya no, ni siquiera se puede criticar. Aquellos que critican a Israel ya ni siquiera pueden hacer negocios en Estados Unidos, ya ni siquiera pueden eh, obtener eh, residencia, lo que sea. Pero ¿qué es eso? Un, fa un fascismo eh, racista eh, eh, de, de viejo estilo. Bueno, eso es lo que tenemos en este momento. Mm. Eh, es la verdad que desde acá, desde el sur, eh, también da da fuerza ver esos estudiantes y bueno, docentes. Eh, y otras manifestaciones que vemos, eh, lo veíamos en Harvard, estudiantes que se, no sé, cuando, no sé si es cuando les están dando el título o en otras actividades eh, que muestran la bandera de Palestina o que están con carteles de Palestina, eh, además de lo que se da de las protestas en otros sectores de las universidades o de las calles, además ya como una parte general de confrontación de Trump abierta con, con muchas de las universidades Que a veces uno tiene como ciertos preconceptos, ¿no? Eh, Jorge, de bueno, uno piensa en Harvard, piensa en Princeton, no sé, en otras, y que dice, poco se puede esperar de lucha o de protesta ahí, y sin embargo, en esto de la solidaridad con Palestina, por ejemplo, se está viendo. Sí, bueno, y, y, y te tienes razones, eh, parece paradójico, ¿no? Eh, sí. También se vio contra la apartada en los 80, también se vio contra. Eh, contra Vietnam en, en los 60 y 70, en Columbia University, en muchas otras universidades que no son eh, universidades eh, pobres, eh, son eh, incluso elitistas. Y bueno, ¿por qué se da? El, el, tenemos que considerar que eh, si vemos la historia, casi siempre, pero yo diría, por, por no decir siempre, los estudiantes han estado del lado correcto en la historia. ¿Por qué eso? Porque están, eh, lo, lo ven desde un punto de vista más idealista, que desde el punto de vista del poder, de, de, recuerdan los, los, las dictaduras militares en Argentina, Uruguay, en todas partes, que los llamaban inmaduros, ¿por qué no, no, por qué no se van a trabajar? Es lo mismo que decían los esclavistas, a los esclavos, ¿Por, ¿por qué van a protestar? Vayan a, a ser productivos, vayan a trabajar mangas mm. de vagos. Y, esa, esa es la mentalidad fascista de... de, de, de del que tiene el poder y del que no lo tiene pero lo lo adula para tener alguna ventaja o porque ha sido indoctrinado desde o adoctrinado desde generaciones. Mm -hmm. Los estudiantes generalmente tienen esa fuerte cuota de idealismo porque el claro después se reciben Eh, tienen están atrapados en deudas están atrapados en obligaciones son esclavos asalariados y el esclavo asalariado eh, se autocensura para no perder su trabajo porque porque tiene ay sí obligaciones entre pongamos en, entre comillas pero reales también obligaciones con su familia obligaciones con la, sus deudas obligaciones con mil cosas y lo cual es natural mm. pero obligaciones condicionadas a la voluntad del empleador Que si no le gusta, te, te vas y buscas otra plantación, esclavo. Buscas otra plantación y esa es tu libertad. Por eso eh, creo yo que se explica por qué los estudiantes en todas partes del mundo, por lo general, siempre han estado del lado correcto de la historia. Jorge, otro tema que, bueno, que ha repercutido mucho tiene que ver con esta política de este plan del gobierno denominado Asistencia de Viaje y el Pago de Mil Dólares. por las deportaciones, ¿en qué está toda esa situación? Y hay algunas novedades judiciales también de, de que se han parado algunos, algunas deportaciones, no, no sé, contanos un poco al respecto. Bueno, el, el, la, el envío de, de gente mal acusada, incluso eh, han visto Donald Trump mostrando eh, fotos de, de García, el, un secuestra, otro secuestrado... Eh, Totalmente legal, lo secuestraron de acá, lo mandaron al campo de detención de El Salvador, que llaman prisión o cárcel. Es un campo de detención donde va gente sin eh, pro, eh, debido proceso. Eh, eh, muchas veces, muchas veces, no, dos casos, pero muchas veces sin comunicado. Bueno, Trump ha mostrado eh, eh, fotos con Photoshop mostrando tatuajes eh, de García que eh, para incriminarlo con la Mara Salvatrucha o, o M16. Eh, lo cual ya se demostró que incluso el mismo periodista lo, lo dijo, eso Photoshop lo sabemos, y el presidente eh, Trump directamente lo dijo, no te estás comportando muy amable conmigo, ¿por qué simplemente no aceptas y listo y pasamos a otro tema? Esa es, es la, la actual mentalidad, ahora fíjense el, por otro lado y esto siempre es consistente con esa uh, reivindicación racial y racista, que dice que es anti-walk, pero es pro-walk blanco, en, eh, Hoy el New York Times publicó uh, una eh, información y un, un artículo extenso sobre el proyecto, y pr probablemente lo haga, eh, de Donald Trump de eh, recibir refugiados blancos de Sudáfrica, porque son víctimas de, de la discriminación en Sudáfrica. Entonces, eh, sí, refugiados blancos, sí. son recibidos, eh, como, como hasta hace poco los, los cubanos, eh, anti, anti o claro. lo que se han recibido, manos abiertas, no importa si habían cometido eh, crímenes de sangre en, en la isla, no importa, la mayoría, muchos de ellos sí lo sabemos, incluso desde, desde la época de Batista, ah, pero no importa. Bueno, en este caso, que vengan los, los, eh, eh, las pobres víctimas discriminadas de Sudáfrica, pero blancas, Que casualidad que sí, sí. que Elon Musk es el afroamericano blanco eh, que tiene casi todo el poder en este momento, que no lo votó a nadie, y qué casualidad que justamente es de, de, de eh, eh, ciudadano de Sudáfrica también. Eh, entonces, eh, hay una clara discriminación racista, eh, un apartheid global, que es una eh, para mí es una clara demostración del miedo profundo. del temblor del poder en este momento. Los millonarios, los ricos, están temblando. Esa es la reacción sí. eh, brutal que están teniendo. Ya no, ya ni siquiera escriben las leyes como lo hacían antes. Dire directamente las ignoran, porque están muy apurados, están apuradísimos. Y eso para mí es un reflejo clarísimo de que tienen un miedo brutal. Pues probablemente logren retrasar lo que se viene. Años, tal vez años, no lo sabemos, pero para mí es un hecho concreto que el poder del mundo... y especialmente la elite eh, eh, nobiliaria ultra está temblando en este momento y cuando tiemblan se ponen súper agresivos y echan mano a cualquier recurso eh, Jorge, en estos minutos que nos quedan no, no podemos eludir este hecho de que se haya elegido ayer a un papa nacido en Estados Unidos, en Chicago más allá que después su buena parte de su carrera de camino Eh, de la, en la iglesia ha sido en, en Perú, en América Latina. ¿Qué cómo ha caído allá? ¿Qué, ¿Qué expectativas te parece que se pueden hacer de Estados Unidos con esta designación? Bueno, eh, depende de los grupos que, a, que claro. consideremos. Eh, algunos, por ejemplo, bueno, eh, tienen la, la reacción típica del fútbol, ¿no? O eh, eligieron uno de los nuestros que viene claro. como no sé. <ríe> Cuando, cuando miramos en, en Europa algún equipo y, y, y festejamos con un uruguayo con un gol, ¿y por qué? No, no, no por, por algo irracional, ¿verdad? bueno, en este, en este caso es algo parecido bueno, es estadounidense y muchos festejaron ¿sí? Sí. Um, eh, no el gobierno, no Donald Trump eh, ni mm. su gobierno eh, precisamente porque eh, va en una línea que ellos consideran ideológicamente incorrecta en, eh, es estadounidense, es de Chicago pero eh, viene de la escuela Eh, más o menos parecida a la de Bergoglio, uh -huh. uh, y muy probablemente eh, recordemos que esa área tuvo una gran influencia de, de la teología de la liberación latinoamericana. Claro. Eh, Bergoglio eh, consideró, incluso sin malos no recuerdos, eh, hasta canonizó al uh, um, uh, arzobispo Oscar Romero. Recuerdan el, el, el mártir de 1980 eh, en El, el Salvador. Uh -huh. eh, Bueno, hubo otros, muchos otros, se la curia, la, la, las cuatro monjas estadounidenses que fueron violadas y asesinadas, acusadas de ser parte de la teología de la liberación, que no eran, pero no importa. Eh, pero esa corriente de pensamiento teológico dentro del catolicismo, eh, que fue totalmente reprimida por el Papa Juan Pablo II, por Ratzinger en los 80 y en los 90, eh, lo saben muy bien en Centroamérica sobre todo, eh, tuvo un impacto en Estados Unidos, y especialmente en las iglesias negras o en los, en los católicos, ¿recuerdan? Irlandeses y, y, y negros en Estados Unidos comparten una misma historia de resistencia y, y, y de opresión. Entonces, eh, eh, podemos decir que aunque el, el actual eh, Papa León 14 no sea de la teología de li, liberación, yo creo que está dentro de una tradición de sensibilidad hacia los pobres y de regreso a los evangelios antes de... la oficialización eh, de, los, de cristianismo en el año 325, en Inicia, por, eh, por Constantino, recuerdan cuando lo, que los eh, cristianos dejaron de ser perseguidos y pasaron a ser persecutores. Mm. Entonces, el, gran parte de esa teología en latinoamericana intentó de, decir, bueno, volvamos a los orígenes, a la ayuda al débil, a, no al, al rico, como es la tradición católica en España, en América Latina y en otros lugares, sino al débil, y, y a, a la comprensión del desvalido, según ellos lo entienden, como la verdadera enseñanza de Jesús, etcétera Entonces, en ese, en ese aspecto podemos decir que hay, hay un perfil ideológico, pues, como lo hay en todo, eh, declarado o no declarado, y en este caso es una, aparentemente, vamos a ver cómo termina o se desarrolla, eh, una continuación de la línea de, de Francisco I. Muy bien, estamos llegando a las 11 ya en este viernes. Eh, Jorge, muchas gracias por este tiempo, como siempre. Un abrazo grande y hasta una próxima. Claro, claro que sí, siempre un gusto hablar con ustedes. A veces corriendo, pero siempre un gusto y un placer. Que pasen Muy bien. bien, hasta la chau, próxima. Chau. Abrazo. Gracias.